Por la Radio Pública. ¿Cómo les va, mis amigos? ¿Qué tal? Muy bien, Muy aquí bien. estamos. ¿Todos bien? Sí. <risa> dejaba... Varela no contesta, la manda a contestar. Me dejaba la primicia. Varela y yo estamos bien. <risa> Pero Varela Eso. está acá. ¿Está? Estamos aquí, estamos ah, aquí. Está. Ahí está. Y yo hablo en plural como el Papa. Sí. sí. Estamos aquí. Acá estamos, aquí, estamos bien. Nos vamos a poner hoy la pilcha dominguera para ir a recibir el diploma por la nominación para el Martín Fierro que tiene Bicentenarios. Sí, hizo? señor. ¿Eso? Sí, señora. La pilcha dominguera. Usted ¿Qué? lo ha dicho. Qué momento. Hay una torta por allá. No sé si será para nosotros o nos queremos colar. Es, Parece es que de, sí. Un, es, es para también. Sí. Ah, porque yo te iba a decir que es para el programa anterior, pero se la vamos a comer ahora. Upa. <risa> ¿Podremos <risa> hablar por el micrófono y comer la torta? No. No. no. Pero lo haremos, eso. Sí, señor. Bueno, muy bien. Estamos aquí desde el estudio de Radio Nacional en la Feria del Libro. Es un día espléndido. Tienen que venir para la feria. Se está llenando la feria, ¿eh? Sí, sí. Dicen que siempre después del primero de mayo es el momento con mayor afluencia ¿Será de ¿Será porque cobran...? Y... Sí, algo y, ver, y claro no, de veras por... mira no. cobran las tarjetas ya renovó claro y debe ser y debe ser porque para con efectivo para venir es que sí, para sí. aprovechar las ofertas digo está bueno porque venís, hay hay libros tres por 50 y si buscá los títulos Hay cosas, bueno. hay cosas para comprar también allí. A Graciela Almada en la radio le prometemos que le vamos a guardar de esta torta que hay aquí, Gracias. Lo dudo, discúlpeme, lo dudo. Disfrútenla ustedes, me parece muy bien. Nos alegra que lo estén pasando muy bien. Yo que te la juro gente... que no, Grace. No, no, no ya no, sabemos. Bueno, en realidad no. Nora y yo estamos a dieta estricta. Sí, no, júdenme. déjense de embromar, cuando vea esa torta, usted porque está lejos está a dieta, pero si ves esa torta perdió como en la guerra. Para sí, estar sí, a dieta sí. y que estar lejos. Ese, esa es la clave. No se puede mirar eso y no comer. ¿viste? Exactamente. Acá Canu, Agustín y yo estamos a dieta este, obligada. Bueno, lo lamento sí, ¿Cómo está el microcentro, Graciela? A ver, me sí, Bueno, no, no, no. Disfruten de la feria del libro. Por momentos está atorado, es difícil. Bueno, como siempre, esa maravilla. Qué lástima no poder pasear por el Qué pena que me da que no me sí, lleve sí. puesta al colectivo. Ahora, le digo una sí, cosa. Sí, Todo sí. lo que aquí son personas, allá sí. son colectivos. Tal cual, sí, sí. Sí. <risa> Esa es la única tal diferencia. cual y te pasa por encima. Yo sí, que sí. insisto en que hay que anular la peatonal uh -huh. de la calle Florida. Ya te atropella la multitud, ya ni siquiera es claro. una peatonal es, uh -huh. este, um, ecológica. Eh, no. <risa> Directamente te pasa la multitud por encima si vos te distraes y si querés mirar una vidriera. Hagamos todo Buenos Aires peatonal. Ahí está, oh, Ahí ¿en está. entonces Ay, la yo. gente se reparte Todo peatonal, cada uno trabaja en su barrio Ajá. No se mueve ¿viste? <ríe> todo, todo peatonal Estaría bueno Graciela, le decimos sí. a los oyentes cómo se comunican con Argentina Tiene Historia. Con mucho gusto, estamos como siempre en el 4999 8700 desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail argentina tiene historia arroba .gov .ar, y les cuento que llegaron muchos mails Qué bueno. después del programa por la presencia del profesor Álvaro Abós, fue muy, muy celebrado. A la Fue visita. vamos muy lindo realmente sí, El programa sí, realmente. De hacer sobre Macedonio Fernández. Pentacular. Así que hoy los vamos a saludar y nuestro blog para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores ArgentinaTieneHistoria.blogspot.com ¿Y en qué lío nos vamos a meter hoy en Argentina Tiene Historia? Yo tengo una deuda externa que no la puedo pagar. Si esto nos llega a cambiar pasará a ser deuda eterna. En 1822, el ministro Bernardino Rivadavia logró que la legislatura de Buenos Aires aprobara la contratación de un empréstito de un millón de libras con la Baring Brothers de Londres. La deuda 1873 consumía un cuarto del PBI nacional, pero el presidente Avellaneda dijo una frase que pareciera haber calado hondo en la mente de nuestra clase dirigente. La república tiene un honor y un crédito como tienen un nombre y una bandera. Pagaremos aún con el hambre y la sed de los argentinos. Abre, señor, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de la fuerza productiva. Producto del conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo durante la dictadura militar, determina que me presente a la justicia federal denunciando el problema de la deuda en el marco de todos los ilícitos del proceso. ¿Quién era Olmos? ¿De dónde salía ese tipo que, que no laburaba para nadie y que denunció la deuda externa? Bueno, lo de Olmos es importante porque en todo el mundo fue el único caso donde se hizo un juicio. ¿Y ¿quienes puedo ser útil? well bueno, Look, it's very simple, Mr. Taddebores. Argentina owes the USA 67,000 million U.S. dollars. divided by 30 million Argentines, comes out to 2,200 U.S. dollars per head. Bueno, que nosotros le debemos a ellos 67,000 palos verdes. Dividido 30 million argentinos, son 2,200 dólares por barba. I know you have a wife, three kids, daughter-in-law, son-in-law, and a grandchild. So you owe me 17,600 U.S. Como, bueno, usted tiene esposa, tres chicos, nuera, yerno, y el nietito le debe 17.600 dólares. Sí, pero mi nieto es posterior a la deuda, así que por él no hay que pagar nada. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. La Presidenta de Argentina, Cristina Fernández, adelantó que anunciará el mecanismo del canje de la deuda externa. Queremos salir de este escenario en que nos pusieron con la declaración del default y con el nivel de endeudamiento y recrear un nuevo escenario para la Argentina. El tema del día. En Argentina tiene historia. Claro que sí, la deuda externa. El canal educativo Encuentro estrenó hace pocos días un dibujo animado que cuenta la cronología de la deuda argentina. Se llama Marcianos y es una serie elaborada por el Museo de la Deuda Externa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Recuerden que cuando en diciembre de 2001 la Argentina estalló por el aire... Nuestra deuda externa era de una vez y media la riqueza que producimos y sus repercusiones trajeron pobreza, hambre, programas del Fondo Monetario. Eso no es cuento. Hoy, cuando el término maldito, deuda externa, está casi casi ausente en el habla de todos los días, no porque no exista, sino porque las políticas del gobierno lo han reducido a un nivel controlable, el Museo de la Deuda Externa de esta Facultad de Económicas ha creado esta serie de dibujos animados que va a tener seis entregas de 25 minutos cada uno y se va a emitir los martes Hoy se emite a partir de las 22.30 por el canal Encuentro. Como se trata de una iniciativa de enorme importancia, hemos invitado al licenciado Federico Sarabia, director del Museo de la Deuda y secretario de Bienestar Estudiantil de la UBA. ¿Qué tal, Federico? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Buenas tardes. No, un placer y queremos que nos cuentes un poco cómo se hace y desde qué lugar se difunde hacia la población en general este tema. Pero primero te pregunto, ¿un museo de la deuda no es de terror como los museos de cera? Digo <risa> no, no, porque... no, por ahí mete miedo también. Mete miedo. ¿No? Sabés que mencionaste, creo que la fecha justa, el 2001. En <coughs> el 2001 un montón de alumnos, grupo así espontáneo, de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, graduados, docentes, se comenzaron a juntar para charlar justamente esto, de evaluación por venirse el peso que iban a tener en dólares, la deuda en un país que se maneja en pesos y, y, y qué hacer. Y qué hacer eh, derivó en el museo, pero para eso pasaron dos años. ¿Iniciativa de alumnos, entonces? Iniciativa de alumnos. ¿iniciativa de, alumnos. Es, de hecho, es una iniciativa de voluntariado universitario. Ajá, que uh -huh. Después te iré contando cómo termina, diez años después, en un dibujito animado. Claro. Pero, pero es mucha gente trabajando junta para que eso suceda. Ahora, mucho antes entonces del cómic, apareció la idea de un museo de la deuda. Pero, ¿qué, ¿qué función cumple un museo de la deuda? Bueno, la universidad tiene no solo la función docente. La función docente es uno de los pilares en los que está pensada la universidad pública. El otro es la investigación necesaria para la labor docente, imprescindible te diría, la producción de conocimiento científico, ya sea nacional o extranjero. Y la, el tercer pilar fundamental, menos conocido de esa manera, es la extensión universitaria. Ajá. Es aquello que le permite a la universidad conectarse con, con la población en general e incluso desarrollar toda tarea extracurricular. En ese marco existe, no sé, en la Facultad de Medicina hay un museo de anatomía. Ajá. Bueno, nosotros en, en, en la Facultad de Ciencias Económicas tenemos un museo de la deuda externa. Pero la iniciativa en realidad... hay que hay restos de personas cosas por la deuda. Sabés que, por lados. ejemplo, hay billetes... Yo tengo Ajá. 35 años y, y todavía me acuerdo de los marrones, por ejemplo. Tenemos ah, unos sí. cuantos billetes. Y de ahí para acá, para los patacones, le cop mediante, hay unos cuantos. Ajá. Los australes, los australes sellados ¿no? de mil millones a 10. Sí. Ese tipo de cosas que nos han pasado en la historia argentina. Y el Museo de la Deuda nos permite comunicarnos en un lenguaje Eh, diferente, no en el lenguaje académico, no en el lenguaje del aula necesariamente, Ajá. sino de alguna manera, sin perder terminología técnica, charlar con todos eh, como disparador la cuestión de la deuda externa, que es lo que nos ocupa. ¿Cuál es el público al que va dirigido? Te diría que todos, todos los argentinos es el público en Pero, general. El si cómic va, en particular. Si lo, si lo definimos un poco, el museo, empecemos por el museo. Eh. Digo, ¿puede ir un chico de 12 años a empezar sí, a entender de qué se trata todo esto, empezar sí. a manejar eh, cómo es que él estaba endeudado y demás? Sí, perfectamente. ¿Y cómo se dio eso a lo largo de la historia? O sea que está hecho didácticamente accesible a distintas formaciones, no hay que ser un, ni un académico Sí, ni, ni, no, ni siquiera muy letrado. Ni siquiera muy letrado e incluso eh, tenemos unos cuantos guías voluntarios, el museo funciona de 9 a 21 horas de lunes a viernes, ahí en la Facultad de ciencias Económicas, en el anexo del edificio nuevo que hay ahora en, en la esquina de, de Córdoba Yuriburu, y Uriburu, y la guiada y las respuestas a las preguntas que surgen eh, a partir de conocer la muestra eh, son en el, en, en el lenguaje de aquel que lo pueda entender. Si no estamos entendiendo, hay que preguntar de nuevo, como decían, y claramente se entiende. En ese caso, cuando suponete recibimos un contingente, eh, viene el docente y vienen los alumnos. Claro. No, no siempre son las mismas preguntas. Eh, intentamos encontrar... Pero tenés un promedio, sí. tenés así... Por ejemplo, hablemos de estudiantes secundarios. ¿Cuáles son las primeras dudas que tienen? Que hay así una especie de, de, de target, diciendo, bueno, vienen chicos de colegio... Colegio secundario estatal cuarto año, tal pregunta o tal inquietud, colegio estatal Eh, secundario privado van por otro lado las preguntas sí, no creo que van en general por todos es un tema que para, para, para ese público que planteas no es un tema muy conocido ni muy ni muy conversado entonces las preguntas van desde qué es el fondo monetario internacional hasta hasta algunos personajes que se mencionan y que por ahí uno con un conocimiento mayor de historia le parece normal y otros no debe por ser ejemplo, debe eh... ser divertido cuando aparece un presidente del centro de estudiantes <risa> politizado con sus preguntas eh, una de las cosas que te quería preguntar es que la deuda externa está muy ligada a, la, a cierta actualidad pero por lo que yo pude ver en, en Gran el Encuentro ustedes empiezan con la historia con la Baring Brother o sea empiezan eh, con Rivadavia es así el museo también Sí, sí. sí. La, la idea es la siguiente nosotros eh, eh, la muestra específica que funcionó hasta el 2008 2009 te diría se llamaba deuda externa nunca más y refiere al periodo 76-2006, o sea, 1976-2006. Uh -huh. En futuras ampliaciones hemos hecho sí. alguna introducción en relación a Eh, el, el primer empréstito de la banca Bani, que es uno de los más conocidos, por lo menos para, para, para algunos sí, que maneja alguna claro. terminología, y lo explicamos. Ese desafío tuvimos a la hora de adaptar la historieta, y en lo que mencionabas que se ve en Canal Encuentro, que ya charlaremos ahora en un sí. ratito, eh, efectivamente el inicio de la serie tiene que ver con 1824 y el empréstito de la Valen. Lo pasamos relativamente veloz, pero sí. sin dejar de... Eh, disparar que fue gran parte del patrón de dominación que después se repite a lo largo de la deuda, si bien es cierto que en otros periodos posteriores ha tenido mayor importancia en términos de volumen. Bueno, vamos a hablar entonces en un ratito de marcianos y vamos a hablar de, de lo que un ciudadano preguntaría, digo... ¿Cómo me afecta a mí la deuda externa? Porque te dicen, usted debe tanto en proporción a la cantidad de argentinos. debía. Bueno, pero ¿cómo, ¿cómo me afecta realmente una deuda externa amplia? ¿Cómo me modifica el escenario que se haya bajado el volumen de la deuda en relación con la riqueza que producimos? Vamos a seguir charlando en un ratito con el licenciado Federico Sarabia, director del Museo de la Deuda, justamente sobre la deuda externa. La historia de la radio pasa por nacional y la del país Hoy Argentina Tiene Historia. Voces con Historia Voces con Historia Esta palabra boludo ya se ha gastado. Hoy vos escuchás a los pibes y boludo, boludo loco, boludo, viste, fabuloso. De mi época, chabón, aludí al tango y, y todo lo has conseguido pagando como un chabón. Isidoro Blaisten. 2005. Seguimos conversando desde el estudio de Radio Nacional en la Feria del Libro con el invitado de hoy que es Federico Sarabia. Estamos ahí. No estamos, sé si tamo... ah, estamos, estamos, ahora estamos. Ah, la música perfecto. se nos venía no, mitad, sigan, sigan, sigan que, que van, si van bien, van bien. Vamos, ¿Vamos bien, vos, bien, vamos ¿sí? bien. Ya creí que teníamos que salir a bailar acá en el patio. de No, de se Nigeria. escucha perfecto, sí, sí. Bueno, seguimos, decíamos, conversando con el licenciado Federico Sarabia, director del Museo de la Deuda Externa. Te decía, Federico, antes del, del corte, sí si... Un ciudadano común, le dicen, uh, pero usted tiene una deuda de tanto porque te miden dividido por tanto, pero ¿qué le significa una deuda externa agrandada y qué le significa ponerla bajo parámetros más controlables a la deuda, al Mira, ciudadano común? Sí, sí, sí. Mira, en principio, esta cuestión no hay que a veces llevarla a los números porque por ahí nos perdemos, aunque claro. siempre vienen bien y en el museo se pueden acercar a ver eh, estas cuestiones, pero yo recién les mencionaba así en off esta cuestión del fenómeno, por ejemplo, de la, de la desocupación. Uh -huh. Eh, en, en la Argentina durante sucesivos años la deuda fue creciendo. Por ejemplo, desde el año 76 se hizo muy pesada en todo el golpe militar, muy pesada. Se hizo muy pesada en toda la década de los 90, muy pesada. ¿A partir si del, del 76? Sí, sí, en términos de volumen, sí. sí Porque se, se creo comenzó que... a ser cada vez más pesada, se estatizó la deuda pública, hubo un montón de cuestiones, la deuda sí. privada en el medio. Eh, y la desocupación creció sostenidamente. Nosotros en, en el museo tenemos... un un nuevo personaje, San Cayetano, revelando esta cuestión de... de... De la, de, la, de la ocupación de la desocupación y de la subocupación y la verdad es que el problema de empleo que para el 75 no era grave no. y que esta fecha que vos mencionabas, 2001, era muy grave, sí. eh, revela una, un, un, otra dimensión de la deuda externa en términos de, de, de la cotidianidad. Por supuesto que la pobreza es otro fenómeno que en todo ese periodo se verificó de, de manera creciente. Y la última renegociación que permitió una quita importante de la deuda, si bien hay algunas cositas que quedan todavía pendiente el club de París etcétera incluso la salida del Fondo Monetario eh, Internacional fue en paralelo a una baja eh, una una suba en la ocupación una baja en la desocupación y una y una mejora de, de, de gran parte de los índices Supongo que si el Estado tiene que pagar una carga de deuda terrible todos esos recursos se quitan de las políticas sociales, de las redes sociales, de la promoción del mercado y de la actividad económica y por lo tanto, por eso tiene una repercusión inmediata en el mundo del empleo, por ejemplo. ¿no? Sí, de ver menos te da autonomía, sí. eso claramente, porque sí. no solo tiene que ver con lo que pagás claro. en términos de plata, sino también tiene que ver con si tu acreedor te opina sobre cómo gastás lo que tenés. ¿Te, ¿Estás pensando en el Fondo Monetario? Sí, sí, sí por, por ejemplo. ejemplo. ¿Sabés? No sé si yo, si quedó muy claro, pero a mí me gusta Me contarle a la gente que este, Federico tiene, te iba a decir Facundo por Sarabia, Tienes que sacabas una guitarra y ya es? está. Este, Soy salteño. Bueno. ¿Sos salteño sí. también? ¿Sos de los Sarabia? Eh, que tiene 35 añitos. O sea, digo, esta cuestión de que, es que hay... cuando nací? El 24 de marzo del 76. Ah, no te Opa, puedo hablar. Tengo, tengo Estás marcado por los... Tengo como tres, o, o, tres, amigos, tres amigos, tres amigos concretamente que nacieron un 24 de marzo y las van a escribir un libro, les voy a decir que te conecten. Dale. En serio, con las experiencias de lo que significa haber nacido un 24 de marzo. Digo, por ejemplo, nunca animarse a festejar un cumpleaños Claro. Hasta ha claro. pasado mucho tiempo. Claro. Bueno, pero este, tiene 35 años. Digo, se inscribe, me parece, este tipo de experiencia, esta nueva manera de mirar las cosas, en esta cuestión que está teniendo tanto que ver con la renovación política. Digo, eh, a mí me parece que Facundo y sus boys, o sea, todos los que hacen el museo, que son toda gente, deben estar más o menos ahí. Sí. Chicos y Facundo chicas. Facundo será, pero Federico sí, no. ¿Federico? Perdón, Federico. Tengo, me ha acostumbrado voy a voy hacer te voy a hacer cantar. Este, deben estar todos más o menos en ese bloque. Lo que quiere decir es que tampoco han descubierto hoy ni la política ni la inclusión, porque vienen trabajando desde mucho y la primera experiencia fue 2006, que salieron con una publicación para chicos. Sí, efectivamente. Eh, justamente a partir del 2006 lo que se nos ocurrió también es esta cuestión de itinerar. Vos preguntabas para quién lo podemos explicar sí. o con quiénes podemos charlar. Y cuando digo todos, dije todos. Y entonces no solo aquellos que puedan venir al museo, de la deuda externa que es en la Ciudad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces se nos ocurrió con qué otro formato nosotros pudiéramos llegar más allá de las fronteras o de las puertas de ese espacio físico. Y ahí fue cuando surgió la idea de adaptar una, un, un libro de dos pensadores argentinos que se llaman Alfredo Ericalcaño y Ericalcaño, que se tal? llama La deuda externa explicada para todos aquellos que tenemos que pagarla, al lenguaje de la historieta. Y con el equipo del museo y con todos los voluntarios empezamos a charlar cuestiones de lenguaje, de cómo hacer una adaptación para otro público eh, sin perder el lenguaje técnico. En ese sentido todas las historietas, o las más históricas sobre todo, tienen un glosario de términos para, para que después se puedan algunos términos comprender con, con completitud sin tener que sacarlos del lenguaje. En el 2006 editamos la primera historieta que era Relata el endeudamiento externo entre el 76 Ajá. y el 2006. Eh, en el 2009 editamos una adaptación del libro de Galasso, de la, de, de la banca Baring al FMI, mm. para recorrer este periodo 1824-76. No porque Galasso no haga todo el periodo, sino porque ya... Digamos, hicimos como la segunda parte, pero volviendo claro, hacia atrás. Sí. e Hicimos una especial en el 2007 de la relación entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional, y una en el 2008 de la relación, eh, digamos, de esta cuestión del canje de deuda por eh, educación, que es una cuestión para la deuda bilateral. Está, eh, a mí me gustó el título países. 2008, un intruso en la familia. Claro, Yo esa creo, es la relación de Argentina con el fondo. Yo perfecto. creo que hay una cuestión ideológica en esto de cómo decir las cosas. Porque si bien todas las profesiones a veces suelen ser bastante herméticas, de, los economistas, los ingenieros, los psicólogos, los médicos, tienen a veces bastante hermeticidad en la sí, forma sí. en que de hablan. De hecho, es una manera también de excluir, ¿no? vos no perteneces ex, al club. ¿no? Sos más importante porque no te entienden. Por eso digo que hay una cuestión ideológica en esto de poder plantear sin falsear las cosas para que se entiendan plantear sin falsear para que se entienda, para que se sepa. Uh -huh. Me parece que esa es la diferencia de lo que sucedió acá en nuestro país, donde la deuda externa era un cuco que nadie entendía bien de qué se trataba, por qué siempre pagábamos y debíamos más. Claro. Más pagábamos, más debíamos. Más debíamos, exactamente. Y no se entendía por qué tomábamos hasta que nos enteramos que en realidad el negocio de ellos es dar, es prestar. Claro, y como o sea, la deuda... Y que no le devuelvas, y que, y que no le, le, le pague devuelve. solamente los intereses. O ¿Se acuerdan la época claro. del contador, que estaba, el contador? Había un programa de televisión, no me acuerdo cuál era, pero que ponían un contador eh, mientras ibas hablando como iba incrementando la deuda externa. Era, después lo hicieron para el riesgo país y todo lo demás. Pero el de la deuda era muy impresionante. Sí, mm -hmm. es, es, es muy impresionante eh, lo que pasó con el endeudamiento externo argentino en, en, en, en su historia. Eso es lo que más le sorprende a los alumnos cuesta cuando vienen que quizá cuando uno lo explica sin falsear, es un fenómeno bastante entendible, número más, número menos, no, sí, tenísimo sí. más, tenísimo menos, y sorprende que durante tantos años, digamos, haya, digamos, al no hablar de eso, quizá que es nuestro objetivo hablarlo, claro. eh, no lo podamos debatir, porque posiblemente haya diferentes posiciones. Uh -huh. Endeudarse no es malo por naturaleza, digamos. Evidentemente las formas de hacerlo... De la para qué? Y, y no lo hablar objetivo. de eso, claro, claro. sí, Ahora, eh, la universidad, normalmente los planes de extensión tienen más que ver con divulgación, con libros, con todo. No tanto con estos géneros como el cómic. Es decir, no es usual que la universidad se dirija a públicos tan amplios. ¿Es así, me equivoco? Sí, es así, pero nosotros lo enmarcamos en la responsabilidad social universitaria. Empezamos a trabajar con eso desde el 2006. Ese es el libro que, que presento la pasado mañana. Acá, se llama Hacia una democracia socialmente responsable. Autores Federico Sarabi y Juan Escobar. Efectivamente, y tiene que ver justamente con eso, con reinsertar a la universidad en la comunidad en la que está y, y hablando de temas que nos preocupen a todos. Y uno creemos que es, digamos, que es creemos que es una buena señal hacernos cargo de, de este tema de la edad externa. Te contaba que la, la facultad acaba de inaugurar aulas. 10.000 metros cuadrados de aulas en la esquina de, de Córdoba y Uribur. Lo único que no es aulas es, el, eh, es una 40 metros cuadrados donde charlamos justamente de estas cuestiones en esta de, en en de en entendimiento externo. Creemos que es hacernos socialmente responsables. Más, colaborar con la comunidad, no solo con la deuda, con el emprendedorismo, con otras temáticas que tratamos, con voluntariado universitario de cuestiones específicas como estas, de cuestiones específicas de la materia, eh, no para agotarlas en sí mismo, sí para, para, para disparar la, la discusión y que eh, de esas cosas no nos sucedan nunca más. La, ¿La Academia es feliz con esta democratización de la información? Bueno, sí. no hemos hablado todavía de los marcianos. Se nos pasó la mitad del programa, vienen las noticias de Radio Nacional. Vas a tener que quedarse Federico Sarabia. Como dos programas más. Seguimos charlando con Federico Sarabia, director del Museo de la Deuda Externa, justamente sobre ese tema. Y vamos a ver qué son los marcianos después de las noticias y después de Ana Padovani con Catita y Pepe Arias. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, la que nadie la conoce, a cargo de quien les habla Catalina Pisafrola Langanuso, palosíntimo Catita y del cébrile conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Buenas tardes, querido queridos pones Buenas tardes, Catita. Pepe, dígame... ¿Usted sabe lo que pasó en nuestro territorio un día como hoy, pero hace 20.000 años? No, Catita, no lo sé, pero me resulta muy interesante enterarme. Mire, Pepe, hace 20.000 años Nuestra tierra estaba colonizada por los dinosaurios Había bichos de todos los tamaños Empezando por los dientosaurios Que eran los dinosaurios que tenían dientes También estaban los patasaurios Que eran los que tenían pata. Y mis preferidos son los mastodontes Que son los que eran más, mastodontes Catita, está diciendo una barbaridad Cualquier paleontólogo estaría indignado ¿Palo qué? Mire, no empiece con los insultos, Pepe, que yo le hablo con respeto y en buen calletano. Y le digo más. No. no solo había dinosaurios hace 20.000 años, también había Oni. ¿Qué dice, Catita? Los Oni, Pepe, es objeto en volador no identificado. Se ve que los extraterrestres no tenían dientes, por eso eran no identificados. Catita, verdaderamente me parece muy extraña la historia que acaba de inventar. Y bueno, Pepe, es que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia.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 ...de un fragmento, digamos, del tráiler del programa Marcianos. ¿Pero qué ha pasado aquí? Los escaleos de superficie no arrojaron ningún resultado positivo acerca de vida en este planeta. Llegamos mil años tarde, no 20 minutos, no dos días, no tres meses. ¡Mil años! Y entonces fue cuando usted salió de la brecha espacio-temporal y ahí lo encontramos... Finalmente ocurrió. Y justamente antes de caer acá, me encontraba trabajando en una investigación estrechamente relacionada con el autoexterminio. Una investigación sobre un tema muy presente y muy ignorado de mi época. Un tema silenciado por los medios de comunicación. La deuda externa. Ese es eh, el capítulo que anunciamos al comienzo del programa de la serie que el Museo de la Deuda preparó y que se está emitiendo por el canal Encuentro Hoy, 22.30, otro capítulo. Sí, 22.30 es el tercer capítulo y tiene repeticiones todos los días. Todos los días. Todos Te los días pregunto qué, quiénes son los realizadores de... Bueno, el, el, el, básicamente es así, el... ¿Qué? La primera adaptación que es a la historieta, le hicieron unos chicos que llaman el dragón de mandrágora, las, uh -huh. la, los dibujos, porque esta siempre surge si el eternauta o a, o a qué cosas se parecen, esa es la primera adaptación. Y el argumento de que son unos marcianos y que es el año 3668. Y esta adaptación para el dibujito animado es Joker, se llama la productora. Eh, Ricardo Achard son los que han realizado lo, los dibujos. No tengo nada que ver. No tenés nada que ver. No, falta una N. Vos, no es tu segundo nombre, no, no Ricardo. No, no. <risa> <risa> eh, Federico, ¿y de qué de qué se trata el, el de hoy? Bueno, básicamente... Ah, ¿el de hoy solamente? Te cuento, Te sí, cuento los sí, marcianos. La, la, idea sí. de la idea es que son unos marcianos que vienen en el futuro y, y descubren que ocurrió una hecatombe nuclear. Y, y entonces empiezan a investigar qué pasó y descubren que había pueblos que tendíamos al autoexterminio, esa es la idea disparador, Ajá. digamos... Para, para, para charlar sobre esta cuestión de la, de, de, claro, de la deuda externa. Entonces llegan a por acá y empiezan a charlar con un economista sobre qué cosas nos pasaron en relación a, a la deuda. El mensaje positivo porque los marcianos, como juegan con el tiempo, idas y vueltas y abducciones y demás, lo que pretenden es volver para avisarnos lo que nos va a pasar y que no nos pase. Ah. Y que de esa manera cambiemos el, el futuro, digamos, ¿no? Siempre es, pro, es promisorio, uh -huh. eh, más allá de que de, digamos, de, de, de lo gracioso y de la forma de acercarnos, y después cuenta, en algunos momentos se hace más aburrido, en algunos más divertido lógicamente porque te cuenta las cuestiones de, del endeudamiento externo de en diferentes periodos. Hoy particularmente se va a tratar, el tercer capítulo tiene que ver con, con la dictadura militar, con la última dictadura Ajá. militar. ¿Por qué es tan importante la dictadura militar en relación con la deuda externa? Eh, porque básicamente fue la primera vez que se hizo con un volumen eh, muy pesado en términos eh, se económicos. Pasó, creo que de entre 5 se... y 9 mil millones a 42 sí, mil mucho. millones. Creció muchísimo y en el, en el crecer muchísimo además se incluyó esta cuestión financiera Que, que derivó en festivales de bonos después, pero que tuvo la época la plata dulce y más digamos, incidencia. Esto que vos preguntabas, ¿qué, qué, ¿qué lo puede hacer acordar a uno? ¿Lo puede hacer acordar perfectamente eso? Y también otro hito, por nombrarte otro, solamente fundamental en relación a la deuda externa, que tiene que ver con la estatización de la deuda de los privados. Eh, de que también, sí, sí, sí, la de Caballo como presidente del Banco Central, claro, porque Caballo sí. es un personaje sí, sí, repetido tú, tú, tú, en, en varios gobiernos. Sí, sí. Claro. De hecho, en, la, en, en, en, en el capítulo que vamos a ver el 4, no, el 5, que trata más precisamente la década del 90, te vuelve a aparecer Caballo. Claro. Esas son las cosas que más les sorprenden a los chicos cuando Claro, vienen. la recurrencia. La claro. recurrencia y que sean los mismos. Ajá. Por eso, la recurrencia del personaje... ¿Cómo sale caballo, los dibujadito? <risa> no, no, para eso falta. Ah, lo tenés que falta. Ver. Lo sí, con pelo ver. no lo pusieron. Ay, lo <risa> lo que, decime, ¿puede ser que haya muñequitos de Marciano? Estaría divertidísimo. ¿Te <risa> bueno, sí, sabes que eh, Es un esfuerzo grande para la universidad para todos hacerlo. Entonces, eh, sí, es parte de lo que queremos. Quer querríamos hacer juegos también. Juegos interactivos. Está claro, buenísimo. Sí, yo me imaginaba un ludo, pero bueno, charlando con los chicos te imaginas juegos no, para la Wii. En el medio de sí, esa... Sí, <risa> pero así si hacías un ludo, <risa> está siempre volviendo como el de la OCA, volviendo al punto inicial, claro. cada tanto había que sí, volver necesariamente. Eh, una cosa, eh, digamos, vamos haciendo como un péndulo entre la deuda misma como tema y el tratamiento mediático que ustedes lograron darle a través de esta, de esta miniserie. Eh, en los 90 fue el momento, el gran auge del capital financiero. Eh, las ideas en Argentina por suerte y las gestiones van en otra dirección en esta década del 2000, pero eh, el capital financiero se replegó, ¿qué pasó en el mundo con el capital financiero ahora? Sí, esto que vos mencionás del capital financiero para la deuda es muy importante porque antes de, eh, nos debíamos entre países, después entre países y algunos organismos, algunos bancos, y después lo que, lo que, lo que eclosionó en el 2001, ¿no? los diversos canjes hicieron que los países le debamos a jubilados en otros países, y eso ya volvió el tema bastante más complicado. No sé si capital financiero se replegó, no sé si sería tan, digamos, optimista. Sí, tan optimista. Lo que sí es cierto es que mundialmente, y no solo en la Argentina, entró en una crisis muy importante. Uh -huh. eh, en ese sentido desde la universidad lo que nosotros estamos haciendo con otro tipo de programas que aprovecho un minuto nada más para contártelo en relación a lo que me preguntas, tiene que ver con cuál es el rol de las universidades, por ejemplo, y fundamentalmente de las ciencias económicas, a la hora de la formación de aquellos futuros profesionales de las ciencias económicas en relación a la ética, al desarrollo con ética y a todas estas cuestiones de inclusión social, eh, y, y en ese sentido, ahora la semana que viene estamos también presentando posiblemente eh, con la Presidenta de la Nación, como lo hicimos con Marcianos, la semana que viene también coordino ese programa, que es la... Es Justamente, discutir ética y desarrollo, voluntariado universitario, en todas las universidades nacionales, particularmente en todas las facultades de económicas de las universidades nacionales, eh, para empezar a tratar esto. Justamente, no solo qué le pasa al capital financiero, viste como algo lejano claro. y de, de la sinarquía internacional o del imperio, sino como, como, como algo de que construimos entre todos. Y en los profesionales de ciencias económicas eh, creemos que tenemos una parte importante de esa responsabilidad que asumir, pasada, presente y futura. Sarabia, ¿por qué no me explicas un poquito más por el concepto de voluntariado? Uno lo asocia con determinadas tareas que son de servicio social, digo, ¿no? O sea, ir a barrios marginales o hacer una serie de cosas o alfabetizaciones. Y qué, sé. ¿Qué es el voluntariado de un estudiante de ciencias económicas? Bueno, ¿Te explicanos? Que... El concepto. Gracias por la oportunidad de darlo, porque hace, hace dos años, te cuento, ganamos el premio presidencial a, a práctica destacada de ciencias económicas, después de charlar varios años sobre esto, eh, de, de cómo se puede voluntariar desde las ciencias económicas. Entonces te cuento dos o tres casos simples. Eh, efectivamente puede tener que ver con estas tareas que vos mencionabas, pero dando valor agregado desde las ciencias económicas. Claro, por eh, ejemplo. Por ejemplo, un balance para que una pyme, ah, una ONG que no lo pueda realizar. Por o ejemplo, enseñar a, enseñar a traer... hacer balances a sí, las cooperativas. Claro. Sí. O hacer un stock. O hacer un inventario o cosas que después a los estudiantes de edición de economía por ahí les resultan como algo más eh, común, simple, y, y aquel que no sabe calcular el costo, di di diferenciar entre costo y precio, posiblemente en su emprendimiento le Ay, pueda cambiar mirá, la Ah, lo entendí perfectamente. Independientemente de eso, también existe la responsabilidad social empresaria, por ejemplo, o sea, sí, también sí. formamos eso, entonces Ajá. también creemos que ahí tenemos mucho para hacer y, y para conectar. Este, este año es el segundo cuatrimestre que existe una materia optativa en la facultad que se llama Prácticas para Inclusión Social, cuya cátedra de honor eh, preside Bernardo Clixberg, yo soy mm. su adjunto, mm. eh, donde estamos empezando a hacer ese camino de empezar a discutir con los alumnos, con sus propuestas, cuáles son aquellas herramientas que adquirieron en la formación profesional de las ciencias económicas y que pueden devolver a la comunidad. Ese te es cuento un poquito, un último. Ese es un poquito más árido, ¿no? Porque sí, pero hay te cuento un, uno último. Un eh, eh, sí, el desarrollo emprendedor, por ejemplo. Claro. El desarrollo emprendedor no solo como formar tu empresa, sino como tu empresa, tu empresa social, tu emprendimiento, el emprender desde adentro, sobre esas cosas estamos trabajando. Bueno, vamos a ver también en un ratito, porque vos hablaste de la importancia de la formación universitaria. Uno cuando ve que las políticas redistributivas de estos años siempre están siendo monitoreadas desde los grandes medios con la firma de economistas de la City, como decimos, que han sido formados en otro lado, que se formaron acá y después tuvieron el bautismo de fuego este, con Milton Friedman y otras fuentes del pensamiento neoliberal. Vamos a ver hasta dónde es importante cómo se forman los economistas. En un ratito seguimos conversando con nuestro invitado de hoy, Federico Sarabia, no es Aldo Sarabia el toalla mojada, no es Facundo Sarabia el de la música. No tiene es guitarra, no es Exactamente, pero cuenta muy bien todo. Es el director del Museo de la Deuda Externa. La radio pública. Argentina tiene historia y está por... Está por... Por la radio, la pública. radio pública. Cortitas de la historia. La ciudad de Resistencia, capital de la provincia de Chaco, cuenta con más de 300 esculturas de artistas nacionales y extranjeros en sus espacios públicos. A raíz de esta impronta cultural, que se sostiene desde hace más de 50 años, ...resistencia fue declarada por el Congreso de la Nación... ...Capital Nacional de las Esculturas. Sí, buenas tardes, habla Teresa de la Matanza... ...bueno, en principio felicitaciones por los programas... ...por los temas y es el de la deuda realmente... ...tan, aunque no se la nombra... Eh, ...sigue habiendo deuda y me gustaría que el profesional... ...que está allí, este, está siendo entrevistado... ...pudiera decir... Que, eh, digamos que la deuda eh, la tenemos es eh, decir que no ni nos ha no nos ha bajado la deuda bueno que diga en qué estado está la deuda porque en... buenas tardes soy María de Agronomía y me encanta esta audición y quiero que se gane el martín fierro en cuanto al señor que está hablando sobre la deuda externa y sobre todo en el museo de los billetes hay venen en, en el museo de los billetes mm, me parece y Y no pido a Costañán, a ver si consigue alguno. habría que ponerlo, porque también existió. Un beso, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Jorge, se, se habla Héctor de Majut. El otro día, por casualidad, en el canal Encuentros, vi parte eh, bueno estos cortos de animación que están hablando, muy buenos. Pero, bueno, es difícil encontrarlos. Eh, Entré a la página de Encuentros. Eh, está muy difícil de encontrar el corto ahí, eh, la mención, tenés que entrar por el listado de programas y sería bueno que lo suban a la página. Chicos, soy Tati, bueno, mi cariño, suerte, Dios quiera y estoy segura que va el Martín Fierro Un beso muy, muy grande. estoy Con mi corazón, con todos ustedes. Un beso grande, chicos. Chau, chau, Nori. Hola, buenas tardes, Argentina tiene historia. Interesantísimo el programa de hoy. Me gustaría que repitieran el nombre del libro, que se va a editar o se va a presentar, mejor dicho. Y desde Estudios Centrales compartimos el mail que nos envía Alejandro Alfieri desde Bariloche, Río Negro. Acabo de escuchar lo del 24 de marzo. Yo también, así, un 24 de marzo me interesaría conectarme con otros que nacieron en esa misma fecha y están pensando en escribir un libro al respecto. Vivo algo similar a lo que se relató en cada cumpleaños. Por favor, pásenles mi mail o infórmenme sobre ese acontecimiento. Un gran abrazo para todos. Siempre adelante, nunca un paso atrás. Con afecto, Alejandro Alfieri, desde Bariloche, Río Negro. Ustedes. Muchos cariños a todos todos los oyentes a Tati también, siempre está con nosotros ahí. Tati, tati aprovecho porque quedó al pie. A las 18.30, hoy mismito en el stand de la Secretaría de Cultura de la Nación, presenta su libro Alejandro por Siempre Amor. Se va a pasar además el DVD del documental con los 24 poemas que está leído por actores, actrices, poetas, escritores de primera línea. Te tiro tres como para empezar, Ismael Serrano. Joan Manuel Serrat, Eduardo Galeano, Patricio Contreras, Eduardo Anguita, Bonín, qué sé yo, muchos. Bueno, fantástico. 18, Tati pues... Almeida, exactamente, madre de Almeida, Plaza de Mayo, claro sí. línea fundadora. Federico Sarabias, nuestro invitado de hoy, eh, preguntaba un oyente eh, por el libro que se va a presentar Hacia una democracia socialmente responsable. Esto se presenta el jueves 5 de mayo a las 20.30 en la sala Alfonsina Storni aquí en en la feria, ¿no es así? Sí, sí, efectivamente, la verdad. Federico, te, la oyente pide, una de las oyentes, eh, está en parámetros controlables, teóricamente, la deuda externa, como no lo estaba antes de la gestión del gobierno de los Kirchner, pero, eh, ¿es para despreocuparse o está en un punto para, para tener prudencia? ¿Cómo diríamos? Sí, a, a, a, digamos... Viendo el fenómeno como lo vemos nosotros, que como somos un museo tratamos el periodo presidencial, no el vigente, sino el anterior al vigente. O sea, Este periodo, no, de esto no vamos a hablar porque está transcurriendo, sí hasta el 2007. Eh, yo te podría decir que, visto desde 1824 para acá, sí, tendríamos que tener cuidado siempre porque estas cosas hay que sostenerlas en el tiempo. Por eso yo te comentaba que la última renegociación, si bien queda pendiente la salida del Club de París, la última renegociación... El fue, fue el Sí, el 2004-2005, fue muy positiva. El pago al Fondo Monetario Internacional fue muy positivo también. Eh, por supuesto que rediscutir cómo la Argentina está inserta en el mundo, también seguramente será una cuestión que, que habrá que seguir discutiendo. Y, y la deuda digamos sigue existiendo, sí, es un fenómeno que, digamos, justamente el relato tiene que ver con tantos años de desarrollo aciertos, no se pueden compensar de un día para el otro, y ese sería también un buen aprendizaje. Pero compromete mucho los de los recursos que el Estado necesita para otras políticas no, eh, política no. sociales y demás. No, no, no, no hoy no, eh, pero sí hay que, hay, hay que estar presente a, a, a cómo se negocia, cómo se renegocian los intereses, cómo se hacen los pagos. Hoy no, de hecho hoy no compromete el desarrollo del país, que, que, que creo yo que en ese punto es lo más importante, porque justamente una cosa insólita de la deuda, que hoy pasa en muchos países europeos, es cómo pagás si estás ahogado desde el punto de vista el desarrollo no seguís creciendo no podés pagar digamos es un es un círculo vicioso de ese círculo vicioso salimos Ajá. ahora el círculo virtuoso que nos permita crecer eh, sí hay que estar atentos siempre creo que los argentinos sí, justamente viéndolo en, en, en retrospectiva siempre hay que estar atentos porque nos hace bien a todos un fenómeno y un problema que nos afecta a todos por eso esto de la responsabilidad social no tiene que ver solo con los dirigentes con los tomadores de decisiones sino con todos eh, porque de esto participamos todos Un oyente preguntó también esta cuestión del Menem truchos, sí hay menem truchos eh, hay menem truchos así que Gracias. Los de claro sí, claro. sí, sí, sí quedan, quedaron todavía. No tienen el mismo valor que antes. <risa> sí, Hablábamos sí, hace no sé. un ratito de cómo eh, las políticas distributivas que las está aplicando Argentina desde esta última década, pero también se están aplicando en países de América Latina. Siempre tienen la mirada desde el establishment, desde el pensamiento neoliberal, que tiene eh, espacio privilegiado en los grandes medios, ¿no es cierto? Es como que siempre están midiendo. La, las acciones distributivas con la idea de que son irresponsables en el fondo y de que nos van a llevar al caos. Hay siempre un, un cuentito ahí instalado de toda acción que distribuya mejor la riqueza es irresponsable, puede hacer peligrar el crecimiento y la estabilidad y nos va a llevar al caos. Sobre todo mi crecimiento y mi estabilidad claro. si yo soy un multimillonario. Claro. Claro. Y siempre es un gasto, nunca una inversión. <coughs> Bueno, como ahí, la claro, educación. Eh, claro, todo lo que es educación, siempre son claro, gastos. Siempre es un gasto. No hay inversión. Claro. Ahora, ¿cómo, ¿cómo frenas esa oleada de pensamiento neoliberal que se presenta como si fuera el pensamiento del sentido común? Sí, ahí yo creo que la, la mejor propuesta es investigar, investigando, para demostrar los fenómenos contrarios, que existen el fenómeno contrario ese. Eso, eso, eso es tan simple como aquello. Esto que pasa después de la renegociación y, y, y el, el empleo mejora. Digamos, cosas como esas, que hay que relatarlas. Por eso te decía, esta actividad de extensión seguramente tiene que ser complementada con los institutos de investigación que estudian los, los diversos fenómenos y, y van charlando so, sobre estos temas con números, eh, con, con esto sostenido en el tiempo, que es una parte fundamental. Hay que investigar, es, es tan simple como Igual es, es divertido ver cómo ese sentido común eh, no, no puede ser, no pueden trasladar la vivencia de su cotidianidad al sentido común nacional, digo, Ajá. de todo el mundo porque ellos gastan mucho dinero en colegios privados. Uh -huh. Y no es un gasto, están invirtiendo en el futuro de sus hijos, pero en el futuro de los hijos de los otros no hay que invertir. No, no, claro, no claro. La en la no. No, además hay un pensamiento conservador que también está instalado en sectores de la sociedad, según el cual cualquier subsidio es plata tirada y fomenta la balanza. Claro. Digo, hay una cantidad de ideas que lamentablemente han arraigado San en clichés, sectores eh, populares. Bueno, ¿no? sí, claro, mu muchos años, por ahí lleva algunos otros eh, eliminarlas o, o, o esto, ponerlas en, en, te en tela de juicio y demostrar que eso no es así. Me quedé con lo que uno un te preguntó, dónde acceder a los capítulos. Sí. Una vez editado el sexto capítulo, eh, eh, mejor dicho, una vez estrenado el sexto capítulo, o sea, dentro de cuatro martes, se va a editar una película. Con, el, con el mismo argumento va a quedar una película. Todos esos materiales, una vez estrenados, se puede acceder a ellos a través de la página web de, del Museo de la Deuda, que es www.museodeladeuda.com.ar. Y para todos aquellos que estén interesados en las historietas particularmente, en www.museodeladeuda.educ.ar, con el portal educar, Eh, no no no nos permitieron digitalizar ellos las historietas así que se puede acceder de manera remota y algunos juegos preguntas y respuestas para para charlar sobre esta cuestión va a haber ciber amigo. ciber museo de la deuda seguramente o va a haber mucha cómo va actividad andar, interactiva en el, y en Facebook sí. eh, bueno, es una forma itinerar esto que les contaba ah, les bueno. sí, cómo salir y cómo viralizar esta esta discusión no, bueno además porque me parece que que lo tomen lo bajen y otros se apropien y vayan haciendo la didáctica Bueno, es la mejor manera. Sí, se apropien y participen y cuenten y digan. Además qué, ahora con la ley mejorar. de medios tenés muchas más bocas de expendio que el canal te encuentra. Sí, claro. sí, claramente. Y como además ninguno de estos materiales tiene fin, digamos, comercial obviamente nos nos Tenés interesa mucho discutir como 600 sí, claro, canales en el interior donde podrías mandar esto sí, sí, allí vamos y, y de hecho estamos terminando un camión para itinerar para empezar a hacer el museo y, y recorrer la Argentina Maravilloso, pero además manda la copia manda la copia sí, a... sí, en eso ahí estamos. está Federico te agradecemos mucho pero no queremos que te despidas solo sino con tu acompañante puede ser sí Ahí está mi hija Sofía. ¿Viene sí. Sofía? ¿Sofía va a decir no. hasta mañana? No, no quiere no, no hablar quizá. Sofía en el micrófono. Sí. Es una delicia <risa> de siete Federico, años. Federico, ¿dejaremos alguna vez se pagará toda la deuda? Eh, sí, ojalá. Además, eh, aquella vez que tomemos deuda sirva para, para estar mejor. Sirva para, para estar, crecer, claro. sirva para desarrollarnos. No para pagar sueldos. Federico, muchas gracias. ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y a toda la audiencia. Se nos terminó el programa de hoy. Les cuento solamente un datito que a las seis de la tarde vamos a presentar una película que nos tocó colaborar en ella de la Asociación de Personal de Organismos de Control sobre la semana trágica de enero de 1919. Fue el episodio más dramático de la historia de los trabajadores si se mide por el número de víctimas que tuvo. Fue terrible, una represión terrible a partir de una huelga desatada en los establecimientos Bacena. Bueno, vamos a estar presentándola en la Sala Sarmiento ahora a las 6 de la tarde aquí en la Feria del Libro. Fantástico. Ojalá que puedan venir porque estamos contentos con el resultado. Me ¿eh? estás compitiendo Mira con vos. la Tati, pero no importa. No, mirá, un estamos todos acá. Un <risa> después, <risa> hay lugar para todos. Sí, señor. Y nos vamos diciéndoles cuál es el tema de mañana de Argentina Tiene Historia. El debate entre ficción y realidad en la literatura latinoamericana. ¿Cuántas cosas que son grandes relatos literarios tienen que ver con hechos concretos con cosas terribles que investigó. Mañana van a escuchar una historia impresionante que involucra a unos sonetos misteriosos de Borges con paramilitares colombianos, con crímenes y asesinatos. Es fascinante. Mañana tenemos dos invitados que son los escritores Jaime Correas y Héctor Abad. Mañana en Argentina tiene historia. Ahora las noticias de Radio Nacional y luego Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes con pasión nacional. Chao, hasta mañana. Chao, chau. Chao.